No ¡Aquí ¿Ves? Uy. ¡Ves que está hermoso! ¡A ver! ¡FALTATA! <risa> no me gusta el pavo bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, no, no, no, no es un pavo bla, bla, bla, bla, Sí, bla, bla, bla, pero no tiene tacos Es mm. un pavo bla, <risa> no. <risa> Esto le pasa por no tener tacos Pavo bla, bla, bla, bla, bla.